Domingo 21 de febrero, primer domingo de cuaresma Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto Allí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían Marcos 1, versículos 12 y 13 Si leemos el texto completo de Marcos, vemos como antes de ir al desierto Jesús es bautizado. Es interesante que tanto en el bautismo como en el desierto está presente el Espíritu. Jesús no está solo frente al bautismo, tampoco va solo al desierto. Tal como a Jesús, el Espíritu también nos acompaña en nuestra vida, en nuestros caminos. La cuaresma es un camino de reflexión, de preparación para la Pascua, de hacer memoria por lo que Cristo hizo por y en nosotros y nosotras. Sin embargo, puede que quizás en ocasiones nos sintamos solos en nuestros andares. Pero Dios no nos abandona, sino que a través del Espíritu nos acompaña. Muchos fuimos bautizados cuando niños, otros en la adultez, algunos aún no están bautizados. La mayoría hemos transitado por algún desierto grande o pequeño, tristeza, soledad, tristeza. Falta de trabajo, pérdida de una persona amada Como sea y en todos los casos El Espíritu camina a nuestro lado Para darnos fuerza y recordarnos el amor de Dios Que nos suelta nuestra mano Que durante esta cuaresma Caminemos sintiendo que ese mismo Espíritu Que acompañó a Jesús hasta el desierto En la cruz, muerte y resurrección Se acerca a nosotros y nosotras para sostenernos y hacer memoria de este acto salvífico que nos unió y une con nuestra diversidad en un solo cuerpo. Dice el canto de Fe número 337, porque su espíritu nos une, porque les vida, amor y libertad. Una reflexión de Joel Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.